Ventajas Postcasting. Es una herramienta valiosa en la educación, se puede compartir archivos de audio personales en internet. Permite cargar archivos personales editados y creados por nosotros, en artículos personales como reproductor de MP3, CD y DVD. Desventajas Postcasting. No me resultó práctico tener que acceder a tantos sitios y programas distintos para concretar el audio y postearlo.